Bueno, yo voy a hablar como más de, de, de las dudas, más que tengo, y el, o sea para mí el, lo, lo, el desafío que tenemos ahora es volver a, a la política. O sea, el, el, lo que derrotó el movimiento obrero no, no fue tanto el, el, el capital con sus huestes, de, sino fue la democracia, no fue el, el, el invento del parlamento como una división de la política entre lo que era los políticos y lo que era la política. En, en ese momento nos encontramos. La crisis de modelo. Entonces, eh, es esa división de cuerpo y alma que tú decías también, ¿no? Un poco. Entonces, el, el, el 15M, por ejemplo, es, es un movimiento que, que también es fantasmagórico. Hay como dos movimientos que son que llaman a, a las almas, pero no llaman a los cuerpos. Que, que se que, que crean estados de opinión. Entonces, el, el, lo que estamos viendo ahora mismo, para mí, con la independencia... <coughs> vuelve a decir lo mismo, es un movimiento con alma pero sin cuerpo que, que intenta agrupar, o sea, vamos a hacer una cadena humana de aquí hasta es una, una acción simbólica que genera mucho, muchos comentarios, era una imagen pero después el cuerpo donde queda eh, el, el poder, si decimos que queremos autodeterminación se tiene que quedar, que quedar esas estructuras reales ¿cuáles son esas estructuras reales hoy en día? ¿dónde ponemos el cuerpo? Para mí, por ejemplo, es mucho más autodeterminante la APA, por ejemplo, que, que ahora mismo cualquier Asamblea Nacional Catalana. Además, de, después de demostrar que podían reunir un millón de personas, y después todos nos vamos a casa y se lo dejamos a una, que es el Artur Mas, ¿no? o sea, eh, eh, demo, demostramos que nuestros cuerpos no valen nada, sino que lo que sirve es la palabra del Señor. ¿no? Ahí ahí hay un problema, ¿no? O sea, eh, hay un problema en la, en la Asamblea Nacional Catalana, y, y hay sus virtudes, pero hay sus problemas cuál es el problema que no te estamos viendo ahora que vuelve a encarnarse la, la, la idea de que no existe la, lo, lo político, sino que existe la política pues todos tenemos que encarnar, el vamos a la CUP, vamos a, a poner el, al Parlamento vamos a dar ahí la palabra vamos a poner nuestro voto y dónde está el cuerpo volvemos a, a preguntarnos esto dónde está el cuerpo otra vez nos, nos Entonces el, el cuerpo hoy en día para nosotros es, nos estamos muriendo de hambre. O sea, no tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos pensiones. Este es el cuerpo, el cuerpo es lo que está diciendo ahora. La respuesta a esto, puede haber un, o sea, me dicen países catalanes, pues me hablan de otros fantasmas, me dicen, o sea, o Cataluña, o otros fantasmas. Veo como, no puedo ver más allá de mi barrio. Entonces el... el Yo entiendo que si nosotros nos reconocemos en el barrio y luego nos reconocemos entre los demás barrios, después desde sus barrios, en una ciudad, nos reconocemos entre las otras, sí que puedo entender que somos algo diferente, ¿no? Pero si ese no hay ese ese sitio central donde pongo el cuerpo y después me reconozco con los demás, yo creo que este será un, un, un proceso fallido. ¿Qué pasa? Que después de que se convocan los fantasmas, se desvanecen. Los fantasmas se desvanecen, siempre se desvanecen. Y después viene el desengaño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Entonces ahí es donde digo, hay una oportunidad. Generemos un cuerpo. Metámonos en este proceso, sí. Pero no como una cosa central. La independencia para mí no es una cosa central. La independencia en, en Estados Naciones no es la cosa central. Lo central es recuperar el cuerpo. El cuerpo político. Nosotros el otro día escribiendo algo, le llamamos el poder popular. Teoricemos sobre esto. ¿Qué significa hoy tener poder sobre nuestras vidas? ¿Qué significa hoy esto recuperar la, la fuerza material es, es que es volver a, es destruir el parlamento como institución fantasmagórica que nos divide y nos separa de nuestras potencias si no lo logramos yo creo que, que, que no servirá de nada para qué vamos a tener un otro nuevo parlamento cuando o sea y después lo último el, el enemigo último no es ni la unión europea como institución nada, es, es, es el capitalismo financiero Ese es el sitio, el, el, o sea, han logrado cooptar la materialidad en base a una suposición de dinero. La deuda como forma de gobierno. Es este el, lo que ahora mismo nos, nos invade. Entonces, si no tenemos una solución para eso que nos quita la fuerza de nuestros cuerpos, que es la deuda, pues no vamos a lograrlo. Y este es el punto central donde donde podemos atacar. En Latinoamérica existen las cooperativas, cooperativas financieras, por ejemplo. Ahí se recupera el cuerpo, o sea, ahí se vuelve... La, la fuerza que se, que se extrae a partir de que un tipo genera dinero, y es mentira, porque no no? Es, ahí es donde está el poder, yo creo, de ellos. Y ahora, pues esto, ¿no? Hay que luchar, con, no traer la Unión Europea, sino contra el, con el capitalismo financiero que se representa en nuestra instituciones.